Fronteras del futuro Fronteras del Futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javidi. Bueno, Javier. No. Eh, con, lo bonito que, con lo bonito que ha contado Silvia, ¿Sí? nos vamos a ir a la parte escatológica. Eh, exacto, echarle un poquito un marrón a la historia, ¿no? Exactamente, sí. un poquito así. Sí, no lo digo en broma, eh, no, que ¿verdad? No. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en el futuro? ¿Cómo Eso. lo vamos a hacer? Mira, sí, pues igual vamos que a ver. en el presente. Por Yo atrás. Voy a empezar <ríe> la sección por una frase que a mí me marcó mucho porque significa que realmente de verdad, de verdad, todos somos iguales y que se la escuché a un autor de unas uh, tiras cómicas hace muchos años, ya desaparecido que creo que todos muchos conocemos la, el autor del de Máquina Baja y de historias de la puta mili era Iván, sí. y él en esas historietas tan jocosas y tan críticas a su vez con la, con la sociedad decía muchas, a veces dejaba caer una frase que decía caga el rey caga el papa, y del cagar nadie se escapa. Y es que es auténticamente cierto, así es. Es una actividad fisiológica que por mucha sangre azul, mucho dinero que tengas, mucho no sé qué, cuanto mejor tengas esa actividad fisiológica, contribuye mucho a tu felicidad. Sí. Bueno, y para ello ya sabemos que los japoneses son eh, unos... Mm, Piraos, por así decirlo, de, de los baños y de, la, de, de los inodoros inteligentes, de los dispensadores de papel específicos muy maravillosos y tal. Sabemos ¿Hay dispensadores tienen... de papel? Sí, sí. Eh, ¿Existe Creo el ha, papel higiénico? Ha, ¿Os acordáis que hace tiempo hablamos de una cosa así, de unos dispensadores muy chulos que ellos mismos habían eh, inventado y tal? Bueno, pues eh, ahora no han sido los japoneses, eh, sino eh, ha sido en, en la Universidad de Stanford, donde le han dado una vueltita más a esto de, de los inodoros. Y han dicho, oye, pues eh, si realmente solo sirve para los excrementos del cuerpo humano, tanto líquidos como sólidos, porque no actualizamos esto un poco y le sacamos un, un rendimiento eh, científico ¿no? eh, añadiendole te eh, tecnología actual y bueno, así lo han hecho lo han eh, eh, publicado en una revista de biomedicina, ingeniería biomédica eh, del, del grupo Nature, este que, que tanto, eh, del que tanto hablamos aquí y ellos eh, son un grupo de, de científicos que lo que han hecho es que han dotado al, a los, al inodoro, a, a los proyectos eh, con los que están trabajando, con un sistema de sensores y cámaras <risa> aunque parezca un tanto escatológico ¿no? eh, lo han llamado evidentemente un inodoro eh, inteligente y bueno, ha sido probado por más de 20 participantes y lo han dotado por supuesto para poder sacar datos que es el, el, el oro de este siglo, ¿no? el oro de, de, de todo esto y de estos datos eh, mediante la famosa inteligencia artificial los famosos eh, algoritmos matemáticos han eh, extraído datos, han analizado esos datos Para, ¿Con qué objetivo? Bueno, pues objetivo, evidentemente, eh, poder identificar futuras enfermedades de los usuarios. Eh, no es un, eh, claro, porque no es un hay, fin... porque hay, hay una cosa que podemos decir, pero también es importante señalar eso, que los innovadores del futuro van a hacer un análisis... Pues sí, de, de cosas que podemos tener y que sólo con una investigación científica, con un análisis claro. que va a hacer este sistema, se puede hacer, ¿no? Se pueden predecir claro. o adelantar muchas enfermedades claro. eh, del intestino por medio de estos análisis. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a estos, a estos inodoros los han dotado de reconocimiento facial y y de reconocimiento de huellas, ¿no? para que se sepa quién es el usuario que va a hacer en ese momento eh, eh, uso del, del, del inodoro. ¿no? Y entonces es capaz de identificar eh, a los usuarios incluso por su huella anal. Es decir, que tú te <risa> vale. sientas en el trono y el, el cacharrillo, el inodoro, sabe quién se ha sentado, con lo cual, digamos que empieza a almacenar los datos en la carpeta correspondiente a ese usuario yo no sé si es con, con esto pasa igual que con la huella digital, que no hay una igual, o puede que no haya una no igual tampoco en el mundo, y entonces por esta identificación anal también el, el, eh, eh, los algoritmos matemáticos de los que está dotado el, el inodoro pues también sabe quién no deja quién ser es. biología, cada claro, uno tiene su particularidad Esto lo ha llamado algo, este diferente. sistema te lo llaman ellos el anal print scan. Es decir que te, te, te escanea el culo. Bueno, bueno pero en definitiva es es un, es un dispositivo de detección de enfermedades y una fuente de datos de, de que generalmente se ignora porque todo lo relacionado bien con la orina, bien con, con, con las heces, eh, siempre eh, lo ocultamos o no lo tratamos claramente no lo hacemos eh, eh, no extraemos todas las posibilidades de analizar esos excrementos que pueden ser muy importantes para detectar precozmente varias enfermedades el, el individuo no tiene que hacer nada del otro lado nada más que hacer un uso normal y corriente el inodoro lo que hace es que graba el vídeo de la orina y de las heces, de las heces del usuario y eh, esa información la procesa eh, con sus eh, algoritmos matemáticos y eh, con los patrones que tiene ese, ese, esa base de datos pues extrae una serie de, eh, eh, de datos para saber si tenemos eh, correctamente le, ten, padecemos o podemos padecer en un futuro alguna enfermedad de qué barbaridad termina, claro que hoy estoy e diciendo toda la noche ¡qué barbaridad que Barbaridad. Pues es que fíjate, hace una técnica que se llama y que la realizan los urólogos que es la urodinamia, una prueba urodinámica que determina el volumen y el tiempo de flujo de la orina es decir, sabe que la orina sale con, eh, con tanta fuerza, con X fuerza, o con tanta presión eh, eh, expulsando de la vejiga la orina. Esto ¿Y eso, y eso y si también te da, está... te da datos para tu salud? Sí, claro, porque hora, te, te bueno, explica hora, eh, con qué presión funciona la, la vejiga y si esa presión es eh, está dentro de los parámetros normales y, o puede esa presión afectar, <coughs> perdón, puede afectar a los riñones o, o, o, o u otra cosa ¿no? porque si hay mucha mucha mucha presión la orina puede escapar en vez de hacia la salida hacia la uretra podría escapar hacia arriba hacia los eh, riñones y poder infectarlos en caso de personas que tienen mucha infecciones sí. con, mucha, con, con cierta frecuencia ¿no? y además eh, eh, eh, es un sistema que, que, que también analiza la viscosidad de la muestra de heces y que se activa en el momento en que nos sentamos gracias a unos sensores de presión que tiene, que incorpora en, en, en el aparato, ¿no? Es decir, todo esto luego se envía a la nube donde los doctores lo, lo analizan y pueden investigar y demás. Fíjate que en una encuesta realizada 300 participantes de la universidad del 30% se sintieron incómodos y mostraron una cierta preocupación sobre la privacidad de este sistema de reconocimiento de ANO que hemos visto, ¿no? Bueno, o sea, yo que son, yo, yo son... creo que es exagerar un poquito la claro, cosa. Eh, son al... cosas que todavía estamos... Es decir, Lo, lo que hablábamos antes, claro. ¿no? Todo lo relacionado con el ano o, o, o, o, eh, o la orina eh, todavía nos da mucho pudor, ¿no? Cuando son sí, partes sí, sí. más del cuerpo de la que, que la que tenemos que cuidar y de la que tenemos que extraer también eh, datos para mm, atajar futuras enfermedades. Es que esto no es Egeo, Egeo es ¿eh? otra cosa, ¿no? Claro. Exactamente, claro, claro. esto es un fin puramente científico, puramente médico así que bueno eh, no sé si esto al final se <ríe> extenderá en un futuro pero bueno, creo la idea sí, ¿eh? desde el punto científico es muy interesante porque hay mucha gente que puede empezar a tener molestias no sé, y no se atreven nunca a ir a, a los médicos porque lo consideran esto una cosa tan, tan íntima que, que, que en ocasiones... que no se noten las molestias claro. eh, pero que se puedan descubrir que es el, el fin último de esto ¿no? ¿no? Exactamente. Así que nada, lo dicho. Caga al rey, caga al papa y del cagar nadie se escapa. Así serán los inodoros en el futuro. Bueno. Con Javier Sevillano en Fronteras en el futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros. Madre, que usted lo deposite bien. Exactamente. Que eso es una gran felicidad. Ya te digo. Y eso sí que sí, ¿eh? que te deja un Incierto. relax Te deja un relax Bueno, luego seguimos hablando. A ver qué.